Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera y acá compartiendo el estudio de radiográfica y a él, Blanca, Néstor Cortés, mis compañeros de REC. Nosotros somos REC, Red Escuela Comunicación, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, compartimos programas. Haciendo Radio de Verdad, como suelen decir los chicos y las chicas, cada viernes, acá desde el estudio de Radio Gráfica. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien, bien, bien, todo bien. Acá están compartiendo, todas chicas somos, menos Néstor, sos el único. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Igual hay otros chicos esperando. Atrás hay otros chicos, le damos la bienvenida entonces a la Escuela Técnica Ragio eh, y a este primer bloque con todas mujeres. Bienvenida Camila, Luna, Camila, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Y de este lado tengo a Malena y Ana. ¿Nerviosas? Sí. sí. ¿Ya <risa> hicieron radio alguna vez? No, no nunca. Yo no. cuando era más chica, mi primaria, pero... Ah, mira. Sí, pero hace mil años. Bueno, pero es una experiencia. Sí. Chicas, ¿en qué orientación de la escuela están? Publicidad. Publicidad. ¿Quieren contar brevemente de qué se trata esa orientación? Eh, la, el nombre... Bien pegado a la... El nombre es técnicas en las comunicaciones publicitarias. Eh, nos Ahora estamos trabajando eh, el diseño eh, sobre las comunicaciones eh, publicitarias, eh, cómo expresamos una idea, cómo tenemos eh, cómo interpretamos las cosas y así. Muy bien, entonces, y en la orientación de ustedes, ¿cómo es el porcentaje entre mujeres y varones? La verdad bastante mixto. Bastante mixto. A comparación de las otras especialidades. ¿Las otras especialidades especialidades de la Escuela Técnica Ragio cuáles son? Ofebrería, indumentaria. Orfebrería. Sí. Indumentaria, orfebrería. Gráfica, eh, muebles, mecánica. Eh, hay una parte de diseño y otra parte de producción. Nosotros estamos en la parte de diseño. Bien. Se divide y hay automóvil. Etcétera, etcétera. Construcciones, <risa> también. Construcciones también sí, bien. Sí. bien, bueno, ustedes estuvieron Investigando sobre un tema en, en este plan de traer a la radio A una radio donde hay un montón de audiencia Que está con ganas de escuchar ¿Qué, qué estuvieron investigando? Sobre el vegetarianismo y veganismo Vegetarianismo y veganismo ¿Quieren definir un poquito de qué se trata Cada una de estas clasificaciones? ¿Está bien? Eh, ¿Qué es, es ser eh, Vegetariano o vegetariana? Es un régimen alimentario que Bien. se basa en no consumir ningún tipo de carne, ya sea roja o blanca, eh, pero sí eh, las variables, eh, lácteos, eh, huevos, todo lo... Proveniente de animales. y claro, la miel... Todo eso sí, pero no la carne. Ok, o sea, productos animales sí, no la carne. Y claro. es todas las carnes. Cada Toda vez que alguno carne. te dice, hey, comes pescado, no, porque eso es carne, ¿no? Claro, sí, todo el hay, tiempo hay te dicen se eso se dice y es tipo, real. soy peces vegetariano, que solo comen peces. Tipo, hay un montón ah, de ramas distintas. mira Bien. ¿Y ser vegano o vegana qué es? Eh, sería básicamente estar en contra del maltrato animal de todos modos. Por ejemplo, el vegetariano no come carne, pero la industria láctea y todo eso que tienen igualmente a las vacas encerradas, el vegano no quiere eso tampoco. Y busca la liberación del animal en todos los sentidos y no consume nada de productos de animales, nada, lana, miel, no, leche, animal. huevo. Claro, no solamente no, comida, sino no. cosas como ropa, claro, claro cuero y esas cosas, no. Todo hecho, claro. Bien, todo lo que se produce a base de cosas animales. que de animales Eso no, si vos sos vegano o vegano. Claro, no. ¿Alguna de ustedes es vegana? Eh, yo estoy en transición. Acércate bien. Yo estoy en transición al veganismo, y, pero todavía por cosas que todavía mi mamá no está muy, muy informada y no me hace, por ejemplo, la comida 100% vegana, pero la verdad que es bastante la diferencia. A ver, espera, ¿estar en transición qué sería? Sí. Contame. Por ejemplo, vos siendo vegetariana, comes huevo, leche, sí. cosas que vienen de animal. Bueno, o sea, vos eras vegetariana. Soy vegetariana. Sos vegetariana, ok. Pero trato de consumir lo menos posible, entre leche, huevo y esas cosas. Bien. No las toco a menos que sea sí o sí, que mi mamá lo haga y no le no le voy a decir, no, no voy a comer ahora. Pero sabe que estoy tratando, está investigando también. ¿Ella está investigando? Sí. Bueno, yo, yo, que sé, yo sé poco. ¿Cómo se reemplaza? Sí. El, por ejemplo el, el huevo y la leche, los lácteos en general bueno, ¿Cómo la se leche por ejemplo en, hay muchísimos vegetales y muchas eh, legumbres que se hacen que se les pueden hacer leche por ejemplo la almendra que es la que mayor calcio pro, proviene digamos porque lo que dicen es que hay que reemplazar la leche con algo que tenga calcio y la almendra es la, la mayor fuente de calcio. Y después está, por ejemplo, algo muy económico es leche de arroz, que es no tiene mucho gusto, por ejemplo, la leche de almendra tiene gusto a almendras, no tiene gusto a leche. Y la leche de arroz, por ejemplo, es es muy buena para reemplazarla en purés, cosas que no que no invada el sabor. Bien. Se llaman leche, pero en realidad Claro, no son leches. Y hay un tema con el costo, ¿no? La leche de almendra es cara. Hay que buscar no? bastante, porque por ejemplo, para hacer 1 litro de un litro de leche se hace un poquito menos de 100 gramos o 100 gramos de almendras que yo la consigo 50 pesos que básicamente son 5 pesos más que un litro de leche es verdad, está muy cara la leche ahora está sí, muy cara sí, el litro de sí, leche todo está muy caro hoy uh -huh. en día la carne la también carne sí, entonces, en comparación es no hay diferencia ¿alguna de ustedes es vegetariana? yo estoy transicionando al vegetarianismo bien Yo, sí, yo soy... estoy tratando de evitar lo más posible las carnes. ¿Por una definición vinculada a la salud y qué genera la carne o por eh, lo que decía la compañera sobre el maltrato decía, animal? Por el maltrato animal y también por cuestión de el cambio climático que lo vamos a ver un toque más, pero es algo que me me hizo abrir hizo los ojos. Yo soy vegetariana también hace dos años, este año cumplí tres años y también lo hice yo por... Tres el, años. Sí, fue el tema de maltrato animal, que hubo un momento en el que yo me quería ser vegetariana, pero como que era muy chica y todavía no me animaba, pero ahora que soy como más consciente, por así decir, pude por fin ser ¿En tu casa qué te dijeron, Cami, cuando dijiste, bueno, quiero ser vegetariana? Y, bueno, al principio fue medio raro, porque fue un día para el otro, porque yo ya sabía, ya estaba informada del tema, pero hubo un día en el que dije, basta, hasta acá llegué, y... Se los dije, fue en Navidad, literalmente un día <risa> antes de Navidad. y todo Malísima, <risa> todo era de carne. Es que todo era Genial. carne, pero bueno, igual pude comer, pero nada, se lo tomaron a bien mis viejos, ya sabían cómo yo estaba. así uh -huh. que ¿A vos te pasó igual, Luna? A mí siempre me siempre estuve en contra del maltrato animal, pero no sabía muy bien cómo arrancar a ser vegetariana y cómo decirle a mis papás. Yo tengo bastante vergüenza y me da cosita decirles. Y en, en, siempre les dije que no me gustaba la carne, como para que no me dan tanta carne. Y después le dije, no, no, no no puedo comerlo. O sea, me da mucha cosa comerla. Y le dije, no, no puedo más. Y era eso, o, o no comer. Y entonces me, me entendieron igual. Pero se lo dije así de una. El, el momento en el que uno toma la decisión, y el primer, supongo... Eh, la primera preocupación tiene que ver con las proteínas, con las vitaminas sí. Cómo se reemplaza la carne ¿Y ustedes sintieron en el organismo algún cambio en ese primer momento? ¿Os acuerdan? La verdad que yo me sentía bastante mejor conmigo misma Sacándole las proteínas Yo me sentía mucho mejor, no me sentía para nada triste Porque yo pensaba en todo lo que pasaba atrás de mi plato de comida y me ponía mal y después empecé a, a investigar sobre cómo reemplazar y la verdad que era mucho más fácil porque con un plato de, de una tarta de espinaca lo reemplazaba mucho más fácil Cami, ¿vos sabés cocinar vegetariano? Eh, ¿O te tienen que cocinar en tu casa? No, sí, yo cocino, no siempre pero cuando tengo un tiempo porque la escuela me lleva todo el día <risa> Ajá. y cuando puedo me hago, por ejemplo milanesas de beringena o milanesas de zapallito que son fáciles, tipo, yo lo, lo hago con huevo, pero bueno, la gente que es vegana lo puede reemplazar fácil. Y nada, lo hago rápido, en 10 minutos ya te hago 15 milanesas. Sí, y el resto de tu familia no, no es vegetariana. No es vegetariano, no. o sea, que se si hacen dos comidas. Sí, no pasa son nada. comidas aparte, eso. Bien, ustedes me decían que, ahora íbamos a charlar, eh, aparte de la cuestión vinculada a los derechos de los animales, la sensibilidad vinculada a los animales, y algo de sentirse mejor en el organismo, también tiene que ver con cómo se produce la carne y el impacto climático que esta producción tiene sí. en términos de, de medio ambiente. Exacto. A ver, me cuentan, porque yo desconozco. Um, bueno, eh, últimamente hay varios movimientos... Eh, Por ejemplo, hay un, en Instagram están Jóvenes por el, el, por el Cambio Climático, eh, que es un movimiento que hacen los estudiantes de todo el mundo, uh -huh. eh, que creo que cada viernes hay marchas eh, por el cambio climático, eh, porque se eh, estableció que en 11 años eh, va a haber un punto de no retorno, en el cual... Va a ver sequías eh, inundaciones todavía es como que dicen bueno van a haber dos grados celsius creo que un poco más dicen bueno no es nada pero eso afecta mucho a los animales y a nosotros mismos nos van a nos vamos a ver muy afectados y... eh, tenemos, y... que ¿Eh? tenemos que hacer algo ya tenemos que hacer algo ya convoca una chica no es esa, esa primera convocatoria la armó una una chica eh, sí, lo se, se destacó, no sé cuántos años tiene, pero tiene 15 años eh, que se destacó porque está eh, diciendo, bueno, tenemos que hacer algo ya, nosotros somos los que tenemos el mando de esto porque somos esta generación, entonces... Bien, y la convocatoria es por redes sociales, o sea que esto también es un fenómeno de época, que tiene sí, por, sí, también sí. por eso la cantidad de jóvenes que está implicado en esta convocatoria. Claro, sí. por suerte ahora con las redes sociales te puedes informar un poco más que capaz la televisión no te no te habla de esas cosas tanto, mm -hmm. no te las toca tanto. Directamente te las oculta, no te quiere hacer nada. Literalmente lo tenés enfrente de tus ojos, puedes ver claramente el maltrato y lo ocultan y te dicen, no, está todo bien el planeta tierra, pero pero no, pero no. <risa> sabemos no concretamente si hablamos de la producción de carne ¿cuál es el impacto o en qué estaría la producción de carne impactando en el medio ambiente? ¿me pueden explicar alguna? Eh, hay varias fuentes sí. eh, hay también un documental no sé si escuchaste hablar de Cows, eh, Cowspiracy eh, que está en Netflix eh, que es, empieza a hablar sobre empieza hablando un hombre diciendo bueno hay vamos a estar en el punto no retorno eh, tenemos que hacer algo ya entonces le preguntan ¿y, ¿y qué pasa con eh, la producción ganadera? dijo, ¿qué tiene la producción ganadera? como no tenía ni idea y está uh -huh. dando un tipo de área importante de una empresas como Greenpeace eh, y eh, el impacto que da según este ehm documental este documental eh, es el 51% de los gases invernaderos Ajá. se deben a eh, la producción ganadera de toda la industria o sea que a medida que la demanda de carne aumenta y entonces hace falta más ganados estaría eh, llegando al, al ambiente todas esas toxinas ese que vos... sí eh, también eh, se habla mucho eh, creo que desde chicos siempre nos dijeron bueno para eh, bañate rápido, no gastes tanto agua. Sí. Eh, por cepillarse de los dientes, no dejes el agua corriendo, Ajá, sí. lavando los platos. Sí, sí, el recurso del agua los es un recurso escaso. Es algo que desde muy chicos nos cuentan. Eh, y en este documento decía, como qué loco, porque, por ejemplo, para un kilo de... Eh, para el proceso, un kilo de carne, sí. se necesitan... Eh, 15.000 15 litros de agua. 15.000 litros de agua. mira Por ejemplo... Entonces... Sí, sí, sí. Por ejemplo, siempre nos dijeron que ¿qué pasa con las soja? Porque también es un problema del cambio climático y todo eso. Sí. y las soja sí afecta, y, pero... Y, y el 83% de esa soja va a estinar a, a, a la ganaría para que coman las vacas. Si solamente no consumiéramos las vacas, por ejemplo, todas esas soja se podría invertir a nosotros y menos, y, y básicamente también calmaría un toque del ámbar mundial porque se necesita mucha soja para una vaca y esa vaca no no tiene para repartir tanta carne, la soja sería mucho más fácil de repartirla para el, para cada uno bien, bien queda el planteo entonces eh, en relación a bueno a pensar por qué no comer carne y el impacto que tiene en realidad alimentar a tanta población y que la producción de alimentos sea industrial tiene impacto también desde sí, la sí. soja porque es transgénica sí, la, la soja, gran escala tiene impacto ¿no? en términos de medio ambiente claro, claro. Eh, por ejemplo un kilo de soja eh, se necesitan 1800 litros uh -huh. de agua y tengo el dato de que dice que puede producir la soja 15 veces más proteína que por hectárea eh, que el gana bien ¿Qué ha hecho el planteo? ¿Les parece que escuchemos un poco de música? Es viernes, se acerca el fin de semana, así que nos vamos poniendo a tono. ¿Qué trajeron para que escuchen? Eh, una canción que hicieron eh, distintos, muchos artistas, que sí. se llama Earth que habla sobre el cambio climático, justamente, eh, no, no sé si sabías que Lin Leonardo DiCaprio estuvo parte de la producción de este documental y también de esta canción. Bien, Así. muchas gracias, escuchamos entonces la canción And que nos trajeron uh, las wanted, chicas de la radio. this way yeah, hop, i'm pretty mm happy -hmm. i'm kangaroo i bought there open i'm so what it's cute Still don't know shit. On? I hope it's not a simulation. Huh. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Huh. Like let's all just chill. Hey. Respect what we built. Hey. Like look at the internet, is cracking as hell. Fellas, don't you let it come on you have sex? Hey. And not heard women orgasms are better than a dicks. Huh. So what we got gotta slam for? What we gotta stand for? Love. And we? Acá en Hora Libre, en el barrio, y hicimos cambio de equipo. Eh, bienvenido Juan, bienvenida Eugenia, Camila y Lara. ¿Cómo les va? Bien. Hola, muy bien. <ríe> eh, Manuel, Román, Paloma y Abril, de este lado. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, seguimos hablando de alimentación. Son chicos y chicas de la radio. Y en este bloque el tema es celiaquía. ¿Alguien quiere explicarme de qué hablamos cuando decimos celiaquía? Eh, bueno. Yo... Dale, bien cerquita el micrófono, Manuel. Dale. Eh, la celiaquía o la enfermedad celíaca es una malformación, <risa> eh, una enfermedad crónica perdón del intestino delgado que lo que hace es que eh, los padecientes de esta enfermedad este, son intolerantes a la, eh, a la bacteria gluten que es eh, aquella que se encuentra en las harinas, de ahí viene lo de TAC que sería trigo, hari, eh, perdón, trino, avena, cebada y centeno y nada no mucho más es eh, cuando el paciente ingiere esta proteína este hay unos como unas vellosidades que están en el intestino que lo que hacen es que dañan el, o sea cuando éste se ingiere esta no eh, dañan el intestino y hace que después cuando ingieren otro tipo de proteínas esta pueden eh, llegar de una forma diferente por eh, generalmente dañina, ¿no?, para el sistema. Sí, porque, por ejemplo, estas vellosidades... Bien cerquita del micrófono, Perdón. Román. Estas vellosidades suelen ser, tienen un largo más más grande en sí, ah, no. <risa> <risa> y un al celíaco y al ingerir estos cereales, estos esta proteína, eh, se la cortan, generando desnutrición y problemas para la salud en general, Infla bueno, hinchazón, diarrea, entre otras cosas. Bien. Eh, en criollo es la intolerancia a la harina sí, básicamente. Sí. Básicamente. Eh, y, y hay un montón de personas que son celíacas pero no sabemos sí. ¿cómo se sabe si uno es celíaco o no? hay que hacerse una perdón, hay que hacerse una, una biopsia que no es nada intrusivo realmente, no hay que hacer una especial, tipo te una camarita te ven básicamente por dentro Se estima que una de cada 200, una entre 200 o 300 personas es celíaca y más o menos se redondea aproximadamente ahora que 1% de la población mundial eh, es celíaca y quizás no lo sabe porque por ahí tenés porque los, los síntomas son indefinidos algunos, Estás, sí. te inflama sí. comer harina y por ahí tiene que ver con eso y vos no lo sabes. Sí, puedes desarrollarse la que tanto desde joven como en tu adultez, por lo tanto no te diagnosticaste y no lo sabías. Y simplemente pensás que, bueno, era un problema de otra cosa, quizás. O tenías otra cosa y justo pegó. Bien. Sí. Normalmente los estudios se hacen por un tema de genética. O sea, si vos tenés algún familiar celíaco, vas y te haces el estudio porque es muy probable que vos también seas celíaco. Pero no es que ya desde temprana edad se, se ven los síntomas. Pueden aparecer en cualquier momento. Además, son muy, muy variados los síntomas. Los síntomas son muy variados, entonces puedes pensar que es cualquier otra cosa y muchas en muchos casos hasta la adultez no te das cuenta que lo tenías, que a lo mejor lo tenés desde que sos muy chico. Claro. Y lo derivan a otras cosas y no es eso y resulta que ese quería que no es algo tan grave como otras cosas que te pueden indicar los mismos síntomas. Bien, es crónico, se vive una vez que descubrís que sos celíaca o celíaco, vivís con eso. Sí. sí. ¿Y qué quiere decir que vivís con eso? Y básicamente tenés que hacer una dieta sin gluten. Eh no ¿Se están desarrollando tipos, algún tipo de cura en vacunas, no, Paloma? ¿Ella sabe de eso? No, no, en realidad no. En Australia están haciendo unas inyecciones para ver si podían mejorar eso, pero todavía está ahí no hay resultados. Claro, Bien. entonces la única solución sería no comer gluten por el Bien. resto de tu vida. <risa> Evitar comer gluten. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela radio Estamos hablando de, de qué comemos. Y, y en este bloque específicamente de la celiaquía, les propongo que vamos a la tanda de Radiográfica y después seguimos charlando. Buen bueno. Inicio de espacio publicitario. FM89.3 Radiográfica Radiográfica Agus Fumigaciones SRL 35 años haciendo control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad, desde barracas a todo el país Agus Fumigaciones SRL Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunícate al 4 302 30 34. www.agusfumigaciones.com.ar. ventas@agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones S.R.L.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 Bueno, seguimos charlando sobre qué es esto de ser celíaco o celíaca, cómo encontrar alimentos que entonces no tengan esto que hace daño a las personas que son celíacas. Y me explicaban que tiene que tener el sellito. ¿Cómo es el sello? El sello eh, es un sello que dice sin Sintac. Sintac". Sea. Y Bien. tiene... Un dibujo de, sí. de Es un dibujo de trigo, como de ¿verdad? como de un trigo, no sé muy bien qué es, rodeado por un círculo rojo y una franja roja, que te indica que no tiene eso. Pero hay un montón de productos, como antes habían dicho, que son sin gluten, pero no tienen el sello. Entonces, a lo mejor dificultan el acceso para quienes lo, más lo necesitan saber, eh, y no lo tienen. Sí, o normalmente ponen un sello que no es el sello oficial y una persona duda y lo consume, no claro. sabiendo eh, si de verdad tiene o no. Bien, y está normal... bueno contar que, que hay reparticiones del Estado el INTA o el, eh, el INTI que certifican de verdad, verdad, que ese sello tenga... No esto la certificación de que ese alimento de verdad no tiene los productos y si no está la certificación oficial claro que sabes un empresario quiere vender y te chamula hay, hay muchísimos productos que tal vez eh, son aptos para celíaco y no no tienen el sello no tiene el sello sí. un montón Igualmente ahora salió una aplicación que se llama sin gluten que tiene un escáner y vos pones el producto por ejemplo no sé las papas fritas no sé no sabes si tiene harina o no entonces los pones y eso te dice Bien, mirá, hay una aplicación para eso. Eh, ¿Vos ponés la marca del producto? Eh, sí, el código de barras. El código de barras, interesante. Pasa que en los supermercados es muy difícil encontrar qué cosas son y cuáles no, porque no tenés un sector únicamente para cosas sin gluten, y bueno, a veces que ni siquiera lo indico los que los, los que sí son, eh, y ni hablar de los precios, que son mucho más altos, solo por... ¿Por no contener ciertas cosas? Claro, tal vez te vas a algún lugar específico de comida sin gluten y te sale muy caro, a veces más del doble que un producto eh, normal con, con gluten, un paquete de fideos, un alfajor eh, y nada, se te va muchísimo el precio. O sea que es muy complicado, si si vivís de tu trabajo y te tocó ser celíaca, estás en problemas. No seas sí. pobre y celíaco. Claro, sí. ser pobre y celíaco sería... no, no está indicado por... vegetariano sí. al mismo tiempo tampoco. <risa> Sobre todo porque ninguna de esas cosas pues, eh, son elecciones, o sea, no es lo mismo que en el bloque anterior que hablaban de veganismo y vegetarianismo, porque esas elecciones, al fin y al cabo... Y el celiaquismo no, es una condición. Bien, con lo cual debería estar garantizado un piso de acceso, porque quien es celíaco tiene derecho a la alimentación, a acceder ah, a la sí, alimentación. Sí, sí. Hasta Ahí... donde yo sea, y como un plan del gobierno que supuestamente te ayuda a a pagar, vos tenés que presentar los tickets de las compras sí. y supuestamente te ayudan a, a pagar como que te devuelven parte de la plata pero no sé hasta qué punto eso funciona mm, Sí, mi hermana es celíaca y hacemos eso de revisar los tickets eh, y que te devuelvan cierta plata o que te lo descuenten de lo que compraste, pero no es mucha plata teniendo en cuenta lo caro que, que están las cosas ya de por sí imagínate para celíaco Claro, claro eh... ¿Y en la vida cotidiana qué pasa cuando en el grupo una o uno es celíaco? Yo les cuento, yo trabajo en un equipo de gente donde hay una compañera celíaca y al principio todo el tiempo nos olvidábamos, así que caíamos con las facturas, no. Uh, cara, ¿viste? La cara de, uy, la pifeamos, la otra que se queda sin comer, bueno, bueno, no importa. Hasta que lo fuimos como incorporando también y empezamos a nosotros a ver eh, qué cosas estaban como para el mate y que eran... Aptas. ¿Ustedes qué es, qué es lo que pasa? porque, por ejemplo, mi hermana es chiquita, o sea, tiene 13 años, eh, y le pasaba de más chiquita que le daba vergüenza ir con el tupper a los cumpleaños, claro. porque también es esto, vos eh, tal vez... Tenés varios amiguitos de distintos lados y no todos se van a acordar, entonces vos tenés que estar pendiente de eso. Y muchas veces le pasaba de que no quería comer en el cumpleaños, llegaba a casa sin haber comido, porque le daba vergüenza estar con un tupper aparte, comiendo tal vez hasta algo que era diferente, porque si vos no conseguís lo mismo que va a haber en el cumpleañitos entonces tenés que comer algo distinto y... Quieras o no, te sentís excluido claro, claro, además para un niño tener que estar fijándose qué come y qué no debe ser muy difícil. Es una responsabilidad. Es mucha responsabilidad <risas> para un niño. Estás todo el día engañado por un padre responsable, algún adulto que claro. le indique qué puede comer o no. Sí, tiene sí. que regular su Todo salud. el tiempo se tiene que regular desde chile. Claro, es todo un tema. Sí, sí. sí. sí. Eh, y después, una vez que lo incorporás, ya es una pauta de como de vida... Y, sí, sí. Mm tal vez las personas más de tu círculos se van como vos dijiste, o sea, acostumbrando a esto, pensando más en, en el hecho de bueno, pensemos también en que la otra persona lo pueda comer, eh, pero sigue siendo una, una complicación eh, porque los productos son caros, entonces vos decís, bueno, comamos todo lo mismo y vos decís, no, no voy a comprar dos paquetes de fideo de que, que, que sean aptos porque te termina saliendo muy caro, entonces y bueno, entonces hay que separar porque la contaminación también Eh, es un tema tan complicado la contaminación en... la... Claro. Eh, quiere decir que, que no se mezcle harina de algo que cocinaste antes con algo que vas a cocinar sí. sin gluten Exacto. entonces también cu cuesta mucho in, eh, incluirlo en cosas nuevas eh, por ejemplo en un comedor incorporar esa para, <risa> eh, en un comedor o algo así por ejemplo en el de la escuela te venden ciertas comidas sin gluten pero las cocinan en el mismo lugar donde cocinaron otras cosas. Y ahí aparece esto de la contaminación. Eso sí. es contaminación, sí. no limpian los utensilios, la mesa, por ejemplo, dejan ahí o cocinas dos cosas a la vez y eso contamina la comida. Sí, sí. Y hay mucha gente que no tiene idea de todo el tema de la selequía, por más de que eh, a medida que pasó el tiempo cada vez se sabe tal vez un poco más sobre este tema, pero sigue siendo un tema que muchos desconocen y que tal vez no tienen ni idea hasta que son muy grandes. Eh, que son celíacos, como como habíamos dicho antes, que se descubre en cualquier etapa, mucha gente que tal vez toda su vida vivió comiendo harina y tal vez sintiéndose un poco mal, como le pasó a mi abuelo, que al ya ser muy grande no, no le costaba eso, incorporar el hecho de no tener que comer harinas, porque constantemente, parece que no, pero estamos constantemente consumiendo harinas, hasta los caramelos tienen algo de tac, Eh, entonces parece algo simple Pero termina haciéndose complejo Cuando cuando no puedes consumir La comida que te rodea día a día Claro, imaginaba hay... perdón, Imaginaba eh, En los comedores o, o mucha de esta comida Que se, se envía desde el, desde el gobierno a, a los sectores más pobres Que está a base de harina casi toda ¿Qué, qué, ¿Qué se come entonces, no? ¿O se vive con el malestar? ¿Pero ese malestar acumulado no se puede? No, no, <risa> no, no. no, no, no. <risa> Te termina consumiendo por completo. Me ibas a decir algo. Eh, que hay muchas empresas que... Esto es un problema muy grande, porque la gente que empieza a ser celíaca cuando es grande no se da cuenta que, por ejemplo, un paquete de papas fritas, por lógica, no debería tener... tag Porque decís, si son papas. Son papas, claro. Claro, ¿cómo puede con contener harina? Eh, pero hay muchas empresas que agregan eh, el gluten para abaratar costos entonces un producto que no debería tener harinas termina teniendo y la gente se confunde porque claro, porque si uno, uno está más atento con lo que ya sabe que es de harina claro. sí. pero hay otro montón de productos caramelos decías caramelos, vos claro, de petines, quesos eh, la no mayoría sé. de las cosas tienen gluten muchísimas cosas me tiran algunos tips para poder cocinar eh, <risa> algunas cosas que no tengan TAC Y primero no usar los mismos utensilios sí. eh, para algo que tenga gluten. Sí, básicamente limpiar bien todo, es también conseguir la premezcla para tal vez hacer eh, vos, no sé, un pan y ya el pan te sirve para después hacer sanguchitos, para después hacer, no sé, un pati eh, y te sirve como un, un acompañamiento para muchísimas de las comidas que tal vez si vos te comes el pati solo que también tiene que ser de una marca específica. Uh -huh. eh, no es lo mismo que Si ya tenés el pancito ahí Con la lechuguita Claro, está sí, bueno sí, es Mejor <risa> acompañado También está el tema De que cuando sos elíaco No podés respirar En ambientes Que estén contaminados Por la harina la, la harina es un polvo Vuela Sí Y tenés que esperar varias horas hasta entrar a una habitación que hay, en la que haya habido... Depende arena. también el nivel de celiaquía. De, de celiaquía. Bueno, hay sí. gente que tal vez no le afecta de la misma forma que otros, hay distintos niveles. Pero imagínate eh, una panadería. Oh, pero, sí, te puede pasar. <risa> que celíaco. Claro. <risa> claro. Como el reino de la... De la eh, o mismo también, eh, le, paso, le había pasado a mi hermana, que tenía un champú, y el champú no era apto para celíaco. <risa> y le terminó generando toda una reacción alérgica en la cabeza, en el... En el Eh, ay, no es la bueno, <risa> eh, por un champú y vos claro. decís o sea, como pasamos claro. de la harina al champú a que te sí. haga una reacción alérgica pero sí, sí, sí te, te puede pasar eso también, o sea es tener cuidado en todo a mi prima uy, eh, también le pasó eso, se compró un reloj nuevo, re lindo así medio de malla como de goma y le daba alergia, tipo se le hacía un charpullido en todo el brazo Y llamaron para ver qué tenía y era porque tenía gluten. en La malla, el material, tenía gluten y entonces le daba alergia. Bueno, es verdad que había información que, que desconocíamos. Muchísimas <risa> gracias por todo lo que comparten en, en este programa. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos charlando con el último bloque de los chicos y chicas de la radio. Shine on, diamond, don't me wait another day. Passion is passion, you know it just as well as me uh, Now running from love, running from love Let's stop, my baby Let's running from us, running from us Let's stop, my baby Oh my is me star should be the last one a pokemon on, on oh my, my. Estamos muertos de risa en esta hora libre en el barrio, cambio de equipo, los nombres. Sofía, ¿cómo te va? Bien. Facundo. Hola, ¿todo bien? <risa> ¡Qué nervios! Lourdes y Luzmila, ¿cómo andan, chicas? Muy, nerviosa. Muy sí, nerviosas. Muy nerviosas. Sí. Bien. Ramiro. Hola, ¿qué tal? Lucero y Azul. ¿Cómo están, oh, chicas? Bien, bien. Bueno, arrancamos, hoy hablamos de lo que comemos. Arrancamos... Eh, si somos lo que comemos, nos planteaban el primer grupo, las chicas, y el, el tema de comer o no animales, y seguíamos hablando de que eh, a veces eh, comemos lo que podemos, dependiendo de una enfermedad, por ejemplo, siendo celíaca y la dificultad del acceso a alimentos aptos por el costo, y ahora ustedes... Y la pregunta es, comemos lo que nos venden En realidad, ni lo que queremos, ni lo que podemos Lo que nos venden, ¿cómo es eso? Orientación de publicidad, le damos la bienvenida A Carolina Reynoso, de Redacción Publicitaria La profe está acá dentro del estudio Roberto Márquez, de Artes Gráficas Publicidad, y ahora nos metemos Un poquito en la especificidad de su orientación En la escuela técnica, y es esto de Mirar con una mirada crítica a las publicidades ¿no? ¿Qué pasa con la publicidad de alimentos? Claro, ¿no? este Las publicidades nos venden imágenes que están totalmente retocadas que están este, pensadas para llegar y que vos lo desees que, que se estaba agua a la boca con, con una imagen que este que claro que te llegue y sientas la necesidad de comprarlo no este sin importar eh, el producto que sea o la o las necesidades que vos tengas al final, como tu cuerpo necesita diferentes nutrientes o proteínas o lo que sea, específicas, y no nos, tal vez no están vendiendo eso y uno tal vez no se fija, compra diversión, compra alegría, eh, buenos también. momentos, todas cosas así, no tanto lo que uno necesita para su cuerpo. Bien, en principio entonces está desvinculado al tema de nutrientes, o sea, no ti, lo que te venden no es la necesidad de alimentarte, es otra serie de cuestiones, sino más que nada te genera la necesidad de consumir Ajá. el producto. No, tipo, tener vos la necesidad en sí, sino que el, eh, los publicitarios o las publicidades te generan ya eh, esa necesidad de, yo quiero ese producto. Y más que nada también los chicos, porque los chicos eh, tienen esa... Son más vulnerables. Sí, son más vulnerables, son también. muy... Ah, bueno, Como que eso. lo que ven lo quieren sí. Básicamente Pero hay una definición clave que están dando Y es que bueno, desde la publicidad se crean necesidades mm -hmm. Y que se piensa en un público Al que se le venden esas ideas y... Sí, se llama target <risa> bien. bien, usted van a dedicarse a eso Entonces, nos van a vender estos productos Sí Ajá. Está bien <risa> Bien, ¿qué es esto de retocar la comida? Vos en, en principio esto de que se hace agua en la boca es literal. Claro, Se hace ¿no? literalmente este, agua en la boca cuando hay uno hay piensa. Hay mil que los que los videos que uh -huh. se hacen este causan satisfacción, causan este deliberan li, endorfinas de felicidad cuando uno ve estos videos de comida. Puede decir que ves una papa frita y te agarran endorfinas de felicidad. <risa> sí, claro. Sí. Sí. Por él, está bien este uno bueno llevan todo un trabajo ¿no? para preparar esas imágenes este estilistas. Un, hay estilistas de comida y eh, a ver pera, pera, es. pera. estilistas de comida ya claro. hasta la peluquería llego estilista que es un estilista de comida sí. facu ¿Qué es estilista de comida un estilista de más cerquita del micrófono una persona que tipo est estudian para poner básicamente que la imagen de la comida que están vendiendo se vea bien. Es un poco lo que decíamos al principio del tema de que no nos venden lo que es el producto, sino cómo se ve el producto y para qué lo lo Nos saca como un placer, por así decirlo, una satisfacción. Y nada, eso es lo que hace un estilista. Bien, el estilista, por ejemplo, es el que te hace la foto de esas de las hamburgueserías que mm -hmm. nunca se parecen ni por casualidad a la hamburguesa claro, real. Claro. Utilizan como trucos más que nada usan en eso. Usan trucos, por ejemplo... Sofía, bien el, pegadita al micrófono. Usan eh, mm -hmm. el pegamento para dientes postizos mm -hmm. para que la lechuga quede enrulada y firme y quede perfecta. Wow. Eh, por ejemplo, también eh, la cerveza se le pone detergente, es, eh, ¿Para crema de haga para espumar. Que me va a afectar, claro, para que sea tan tan perfecta, apetitosa, que sea mejor que la comida, que sea muy, algo superior. Este bueno, hay un montón de trucos, por ejemplo, el chocolate aireado, sí, agarran una aguja y le hacen más agujeros de lo que tiene. Este Y bueno, se un montón Me de los rompiendo el corazón todo para todo para que visualmente vos lo quieras más, porque si vos te venden todo una El chocolate no aplastada. sabes lo bien que funciona conmigo. ¿Es, es, es una hamburguesa aplastada, no. no la vas a querer no. comprar. No, Eso que te venden al final no, no lo querés. Y la desilusión no importa, parece que hay como ahí, hay como se, se rompe Es des... que uno va con la idea mm. Y aunque la realidad te muestre otra comida, cosa, sí. no importa. No, no sé, o sea, es como que la gente va con esa idea de, de que vos vas y eso y eso te hace feliz y, no sé, se imaginarán que están comiendo lo que les muestra la publicidad. Y uno después se desoluciona, tipo, no, le ve eso y es como, sí, ¿y esto qué es? Por, sí, por eso, como, eso, porque hay, porque hay mucha no distancia me entre la realidad. Acá y nada que ver, lo que estoy viendo, pero, claro, es así lo que decían. Bien, pegadito al micrófono, Facu, si no te escuchamos muy bajito. Ahora están saliendo leyes nuevas, por ejemplo, en relación a... Las cantidades, envases más pequeños Porque hay todo un problema vinculado a la obesidad Por ejemplo, de los quioscos y las golosinas no Sí, hay un tema todo con las bebidas light Hay un tema que en Estados Unidos O en los países Donde vienen estas marcas tipo Coca-Cola, Pepsi Que le ponen químicos a las, a las bebidas light Para darles más sabor Porque le sacan el azúcar sí. Que es lo que le da el sabor básico Entonces les ponen unos químicos que en realidad son nocivos Y en algunos países no están permitidos Y en el nuestro sí. En el nuestro sí. En y el yo, nuestro, yo, sí. yo lo consumo. Sí. Mm. Entonces dicen que las bebidas, en realidad las versiones normales de la Coca-Cola, la Pepsi, esos tipos de bebidas, en realidad tienen un poco más de calorías, pero no tienen estos químicos que, que son nocivos. Entonces engordarían un poco más, pero... Eh, Sería menos tóxico. Claro me estás poniendo en crisis, yo no sé cómo va a seguir mi vida a partir de este momento estoy pensando en la película lluvia de hamburguesas porque más allá de que es para niños hay algo de pensar la, la comida y pensar en, en países que tienen exceso de comida, países que le falta la comida la comida que se aparenta más linda y más grande y más... No, hay algo de esa crítica en la película un poco, de lo que están planteando ustedes sí, es más que nada algo de calmar las preocupaciones porque es gente que, que se preocupa tanto por bajar de peso y por consumir tanto estas bebidas que terminan comprando algo sin darse cuenta de lo que, que, es lo claro, que están consumiendo. Como que en el mundo dan, le dan una tal vez un enfoque a la comida que no es el correcto, o sea buscan cumplir metas y la realidad de la comida es que está para darnos de comer, alimentarnos y darnos energía ayudarnos a vivir, o sea es nuestra fuente entonces no podemos a, a abusar de eso solamente porque se ve más linda o se ve más rica o cosas así, ¿no? creo que es importante concentrarnos en lo que estamos comiendo bien igual hay estrategias de marketing en torno a esto que ustedes plantean, es, es lo que ustedes me están contando esta de las bebidas light, antes tenían algo verde y parece que lo verde era saludable, claro, que las endulzaban con stevia creo que era sí. mm. y bueno. se, uno veía verde y se sentía más sana que si claro. no estaba verde ¿no? Sí. Claro, no, para que lo reconozcas al toque el verde es igual a light Paso menos bien bien Otra est estrategias es esa claro. Y en los kioscos, ¿qué onda? Las golosinas Las golosinas se relacionan directamente con los chicos Y el 85% El 85% de las publicidades de comida chatarra Se pasan durante el horario De mayor exp eh, Exponencia de infantil O sea, cuando los chicos miran los Dibujitos Ajá. Ahí se pasan las orios Todo. Los del kinder Y como decíamos antes, estrategias de marketing son como poner personajes para que los chicos se sientan atraídos o juguetes, regalos que vengan del producto. y en la industria de la alimentación, la industria de las golosinas mueve mucho dinero a nivel mundial. Eh, ahí hubo un debate, no sé si ustedes saben, para tratar de que no vengan en las hamburgueserías el juguete desvincular la cajita feliz del juguetito. El gancho para la cajita es que feliz. O sea, la burguesa es ahí. una lágrima, ya lo dijimos. Sí. El gancho es el juguete. Entonces había como una iniciativa acá en Argentina para que no, esas empresas no pudieran dar el juguete y vienen perdiendo. Porque aparte es una iniciativa que también empujaban los fabricantes de juguetes. Parece que eh, les compite el juguetito de la cajita feliz a los fabricantes de juguetes. Pero igual no lo lograron. Las corporaciones tienen mucho más fuerza que que la salud o que las iniciativas de, de, de cuidar a los niños de este consumo, de esta venta, que es un poco engañosa sí. hacia ellos, pero no. Sí, hay mamás que dicen, si no tuviera el, el premio del kinder, no, claro. no lo comprarían. Exactamente. Las dos empresas que estaban en este debate eran la cajita feliz y el huevito. Sí. Sí, y ganaron las empresas por ahora. Viste cómo viene siendo difícil el debate. Bueno, ¿quieren escuchar un poquito de música? Estamos llegando al final del programa. Escuchamos un poquitito de música y después nos despedimos. Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar i que al regresar parecí decir no olvides hermano vos sabes no hay que volar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza me sorprendieron las chicas y los chicos de la radio Eligiendo Música Una grata sorpresa Eh, tan eh, Y seguimos charlando un poquito ahí fuera del aire sobre las consecuencias eh, de esta publicidad engañosa, de la industria de la alimentación, de las corporaciones que empujan esta industria y la publicidad que nos vende, que comemos, y me decías que hay incidencia también en términos de salud psicológica y algunas cuestiones. Claro, porque principalmente afecta más a los chicos, porque los adolescentes o los más chicos son muy vulnerables a esto, y el hecho, no solamente en publicidad de comida, tal vez, publicidades estética donde ven cuerpos, principalmente adolescentes, que no pueden tener o cosas así y eh, refieren un poco a su alimentación y también al publicitar todo el tiempo cosas, comida que es poco saludable eh, va por el otro lado, tanto en problemas de alimentación de anorexia, bulimia, como la obesidad extrema entonces es... Hay que ser muy, muy, muy conscientes como padres al, al educar de forma alimenticia a tus hijos, o sea, sobre la alimentación que van a tener bien, interesante, habría que pensar que eh, la alimentación es un aspecto más de la ciudadanía y que deberíamos saber más claro. aparte de que ustedes van a vender productos también tienen esta posibilidad de mirar la publicidad en clave crítica y, y entonces poder desnudar un poco la cocina, poder contarnos que, que se le pone esto para enrular la lechuga eh, que eso es muy interesante tanto para la audiencia que nos está escuchando o para quienes estamos en la escuela desnudar los mecanismos que tiene el sistema para vendernos cosas eh, me parece que eso es una, un aporte importante que trajeron hoy, eh, tener una mirada más crítica respecto de los trastornos, de qué nos venden, de quién están detrás del negocio, de lo que nos venden y pensar un poquito también las dificultades que se arman en un sistema donde eh, lo saludable vale caro, eh, si tenés una elección de comida también tiene que ver con si podés acceder a eso o no, incluso cuando tenés una enfermedad, acceder a productos que no te hagan mal también tiene que ver con que tengas condiciones para hacerlo. Todo eso transitó hoy en este programa hablando de qué es lo que comemos, qué podemos comer, y, y atravesados por un momento donde hay gente que no tiene comida, hay gente que es obesa, hay gente que consume cosas que no son saludables, hay comida que te venden como saludable que al final no. Todo esto es parte de pensar en la alimentación y la industria de la alimentación. Muchas gracias por compartir este programa. Gracias por haber venido. Me encanta siempre recibirlas y recibirlos a los chicos y las chicas de la radio. Gracias, Néstor, por venir cada año. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Va dentro ti ti ti ti ti ti bon el sonido de mi corazón Escuchen como la street alone, no time to talk, just chatting on my phone, listen music, singing to my song, to my heart, it's what I love, then I see you down there and I see what's about to start, oh, Tita Print, you know what I used to mean, I see you walking, shit, talking, nothing, I know what I mean, if you can do it, we can get this through it, and by that I mean we can get down to it, if you know, so, bring your short stocking, your long lockings, and my shit be talking, and we should be walking. No marking My mother's for sure and yours is better. If you were bad, mama, tita, pray, for you. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon, el sonido de mi corazón. Escucha como lata el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Y otra más. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon. Es el sonido de mi corazón.